Eh, vamos a hablar unos minutos con el subdirector de Recursos Naturales del Gobierno de La Pampa, Federico Bruno. Hubo un importante operativo eh, en un coto de casa, ahí en un campo en general hacha. Eh, Federico, Pablo Cucharín y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Eh, Federico, ¿nos podés dar algún detalle del operativo este que hicieron ahí en un coto de casa ilegal en, en un campo en hacha? Sí, eh, en realidad no... No son cotos, sino que en realidad son eh, campos que comienzan ofreciendo cacería, eh, llevan cazadores, todo totalmente ilegal. ¿no? Los campos no están registrados, los operadores cinegéticos que, que comercializan las cacerías tampoco, con lo cual tampoco los cazadores que vienen pueden llevarse los trofeos. Claro. Ni los trofeos ni la carne, ni nada de, ningún derivado de, de los productos de cacería. Eh, Federico, esta, esta es la diferencia que estás marcando entre un coto habilitado y un campo que no tiene habilitación como coto. Claro, en, en, hay tres categorías de, en este momento en la provincia de La Pampa para poder realizar cacería. Cualquier predio rural que vaya a hacer cacería de cualquier especie dentro de la provincia de La Pampa tiene que estar registrado. Hay una categoría 1, que es hasta 15 cazadores por temporada. Hay una categoría 2, que es más de 15 cazadores por temporada, que normalmente trabaja con un operador cinegético, una figura de un operador que es el que comercializa las cacerías. Y después está el de coto de caza, que ya tiene un manejo especial en cuanto a la a la fauna silvestre, porque normalmente compran ciervos de criaderos, eh, tiene otro tipo de manejo y necesita un plan de manejo también. Claro. ¿Y, y esto qué pasó en General Hacha y en un predio? Eh, ¿qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que ocurrió? Mirá, eh, en realidad nosotros, no solo el de Hacha, hubo el fin de semana pasado eh, hubo otro operativo en, en la zona rural de Bernasconi, también más grande que el de Hacha, mm. donde se recuperaron más de, de 60 trofeos de caza de un, un campo que ofrecía cacerías. Igual, el mismo caso. Mm. Nosotros lo que hacemos es recibimos denuncias, esas denuncias se corroboran mediante... Buscamos a ver en dónde están ofreciendo las cacerías y si efectivamente están registrados o no en, en la provincia. Y bueno, a raíz de esas investigaciones, luego pedimos una, una orden de allanamiento al, al juzgado que, que corresponde al predio. Mm. En, este, en estos dos casos justo pertenecía a H, mm. al juzgado de H. Eh, ¿Y la, las personas, eh, el propietario del campo, ¿y eso, eh, ¿se le acusa de algún delito o es una contravención? En principio, es una, una infracción a la ley provincial. Ah. Después eso deriva, en, el caso de, en los dos casos en realidad, es, eh, se le, luego se le hace una causa judicial porque, por ejemplo, tenían armas uh -huh. eh, sin, Registrar. sin los papeles correspondientes. Uh -huh. En el caso de, del campo de Bernasconi eh, tenían eh, más de 40 armas. Cuando tenés más de 10 ya tenés que tener una especie de búnker que la ley de armas lo especifica y tenían 15.000 municiones adentro de un placar. Claro. O sea, las condiciones son, ahí es, ya eso se arma una causa judicial eh, por la ley de armas y aparte por la ley 22421 que es la ley nacional de conservación de fauna. No solo una infracción a la ley provincial sin una causa penal por la ley nacional. Claro. Eh, Federico, ¿son habituales estos operativos? Eh, nosotros estamos haciendo bastante. Eh, vamos haciendo, tardamos por ahí hasta llegar al, a las pruebas de, de la investigación, pero en esta temporada se ha hecho mucho, mm. muchos operativos y mucho, mucha fiscalización en campos que están habilitados. Ah, también para controlar que se cumplan con todas las normas. Sí, sí, sí. Claro. sí no, eh, nos ha pasado de, de hacer eh, fiscalización normal de rutina en, en los campos y que están habilitados para cacería y, bueno, encontrarnos con irregularidades, lo cual ahí se hace infracciones a, a la ley provincial solamente eh, Federico, estamos hablando de casa mayor siempre acá eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con la temporada de casa menor? Eh, pensando en la liebre el año pasado no hubo por el tema de las inundaciones se suspendió todo sí, pero eh, ahí no hay que confundir una cosa es la casa eh, deportiva sí. y otra cosa es la casa comercial sí la casa, vos te referís a la casa comercial a ah, la casa comercial de, de, de liebre de, de liebre, sí Eso, sí, las condiciones, lo mismo pasó con la, con la casa deportiva menor. Mm. Eh, a raíz de la de las inundaciones, eh, la casa deportiva menor prácticamente fue nula, hubo muy muy poca. Eh, quizás eh, ya en este año hay algunos campos ya registrados para, para casa de, deportiva menor, incluso. La, hace una semana tuvimos una reunión en la zona de La Maruja con productores para, para hablar sobre, sobre el tema de, de las inscripciones de los campos para, para Casa Deportiva Menor, eh, cómo es el trabajo de los operadores en ese caso, incluso hubo gente de, de los hoteles, de los restaurantes ahí de la zona, porque la Casa menor deportiva realmente a esos pueblos les le genera mucho movimiento claro ¿y qué va a pasar con la casa de, eh, comercial de Liebre? estamos se está terminando la, la disposición de, de casa de Liebre y de Zorro que, sí. que es lo que se habilita eh, en cuanto a la casa comercial sí. la de Zorro se abre Todos los años lo que pasa es que, bueno, no hay, no hay mucho mercado, o por lo menos hasta el momento no había mucho mercado de zorro, eh, por eso no, no se hacía cacería eh, comercial de, de esa especie. Claro. Pero bueno, se está terminando la, la disposición, ya seguramente le vamos a informar para... Cuando esté terminada, ¿no? Eh, habitualmente es ahora, en, en las próximas semanas, es que se habilita sí, la sí, temporada. Sí, empieza, sí, empieza ahora en, en la temporada de invierno. Claro, sí, sí, sí, sí. está bien. Sí, sí. Eh, bien, Federico, eh, no sé si quieres completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, eh, más que nada eh, pedirle, solicitarle a la gente que que cuando vean o cuando tengan sospechas de, de algún ilícito de, con respecto a la, a la caza, que no duden en comunicarse con la dirección, que, que nosotros estamos, hay más de 400 campos habilitados para hacer cacería deportiva en la provincia de La Pampa, eh, y nosotros siempre estamos velando por eh, decir que la provincia de La Pampa es una provincia cinegética, pero necesitamos hacer las cosas con seriedad, y esta gente lo, no hace más que estafar a los cazadores, claro. porque luego no se pueden llevar su trofeo, o si, los, si un operativo de, de, de policía los agarra en tránsito, eh, no solo pierden todo lo que llevan, sino que aparte quedan retenida la camioneta, pasan un mal momento por una persona que está haciendo mal las cosas. Claro. Bien, Federico, gracias. No, no, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Federico Bruno, el subdirector de Recursos Naturales del gobierno de La Pampa, contándonos y dándonos algunos detalles de estos operativos eh, que han hecho de caza ilegal eh, en un campo en Bernasconi y otro en General Hacha. 8 y 58 minutos.